Cerro y Rentería me parece que es una gran noticia para los hinchas y, sí, y más jugando así. Me contaron hoy, tuve una reunión, que esta gestión está heredando lamentablemente, esta gestión digamos que es la continuidad de la pésima gestión de Coborno y compañía, ¿no? Sí, de este último tiempo. Sí, en Racing. Siguen heredando cosas a lo pasarela. En Donofrio en River. Encontrándose con sí, cheques, sí, con, con sorpresas. En este caso puntual, como ustedes bien saben, Racing ha cambiado su indumentaria. Sí, sí, sí. Bueno, hubo una empresa que no puedo contar mucho. No, puedo diga, contar, no, o sea, no, no, no, no. A pero, mí me molesta, sí, a mí me molesta cuando la sí intimidad, quiero, yo estoy sí. con una mujer y me dice, "Tengo algo importante para contarte, pero no, deja." ¿Cómo? Es que no sabe, me deja dormir. Es eso. ¿Sabe lo que pasa? Quiero creer en todavía que esta dirigencia de Racing Víctor Blanco va a solucionar ese tema. Si no le va a salir carísimo, carísimo, carísimo, algo que se comprometió en la dirigencia anterior ¿Pero qué tiene que ver con la camiseta? Porque es una gestión que alguien hizo para que Racing cambie de indumentaria. Esa persona, esa empresa, Racing tiene que pagarle un dinero. ¿Y es millonario? Es mucha plata, que corresponde por contrato. Pero claro, un, un señor de pelo largo que estaba en la comisión directiva anterior fue el que hizo todas las gestiones y desapareció. ¿El apellido? ¿No se acuerda? a dejarlo tranquilo por ahora, pero si hay que decirlo lo vamos a decir, no? vamos a ver el partido ¿les parece la victoria de Racing? campeón de verano ¿eh? campeón de verano dedicado a mi querido amigo Ezequiel Conde a todo el equipo de marketing de, de Racing que trabaja muy bien y que nada tiene que ver con esto que muy yo bien. acabo de contar, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy Pero bueno, bien. ojalá Víctor Blanco pueda solucionarlo. Yo creo que lo va a solucionar. Es mucho dinero, pero le corresponde a, a esta empresa. Maxi Palma arrancó muy arriba el noticiero. Con gusta. todo. Muy Hoy bien. arranqué con todo. Estamos bien de rating. Nos mira Diego Rec, también a quien le mando ah, bueno, un saludo, saludo muy, muy grande. La primera de Racing tuvo varias, ¿eh? El remate de suculini que no es el que va a jugar en Arsenal este, ¿eh? No, no, claro. Es el hermano. Bruno. Bruno, ¿no? Bruno fue sí. el que se fue a... Eh... a España, a Estudado. A Francaña. Franco ¿No se fue. Claro. Claro. Primero fue al... Hoffenheim. Al Hoffenheim de Alemania. Ahora el medio de la izquierda a Rado Rigo de Paul, le quedaba Zuculini, que no es el Zuculini de Arsenal, ¿eh? No, no. Es no el de Rado... Aclarelo, No, pero quiero es... aclararlo porque a Pedro Rigo siempre aparece... Este gente. Avellaneda sabe de quién estoy hablando, Daniel Avellaneda digo. Sí, es Daniel. él. Es él, sí, es él. Sí, sí, sí. Los periodistas de Racing saben de quién estoy hablando. Mm, el extraño de pelo largo que dejó un tendal Una cosa de loco. Penal. Penal, eh. y si llega antes el jugador sí de Y iba a pegar a... Saja este es gol. Seguro. Este es gol. Uh. Reventó. Primer verdad? penal que erra en Racing Club. Sí, Saja. Sí, sí, sí. Sebastián. La verdad. Y siempre busca asegurar, disparo. Fuerte, ¿no? Tremendo disparo. Sí. Ah, yo no creí que iba a causar tanta sensación lo que acabo de decir de Racing. de mensajes por todos lados. Ah. Quédense tranquilos que lo va a solucionar Víctor Blanco, yo estoy seguro de eso. Me preocupa lo que dejó de intentar el otro muchacho. Bueno, el remate de afuera del área. No, no.